Autoridades del gobierno municipal, conjuntamente con eh, el gobierno nacional, técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, tienen que venir. No convocamos siempre al ministro, sabemos que su agenda es apretada. Aunque debería estar, porque es el primer municipio que va a elaborar su plan de agua y saneamiento a nivel nacional. Por eso es importante este, este trabajo que vamos a realizar. Entonces, a los técnicos del medio ambiente, acá a la cabeza de la ingeniera Etmi, y, y todos los técnicos que trabajan en el área de medio ambiente, tienen que entenderlo muy bien, este plan, para que podamos plasmar en, en, en los próximos años y en los próximos poas, insertar el presupuesto necesario para poder, bueno, darle facilidad y el servicio correspondiente de agua y saneamiento al pueblo Montero. En eso consiste, jóvenes, entonces yo convoco a través de los diferentes medios de comunicación que participen, se preparen para la próxima semana, 25 y 26, para que nosotros podamos ya presentar también el, las inquietudes, las iniciativas que tenemos.